Décimo sexto. Toda mi nación ingresa al paraíso, excepto los que se niegan. Dijeron, oh mensajero de Dios y quien se niega. Él dijo, quien me apele, ingresó al paraíso, y quien me desobdee, tiene puertas.